Desde aquí podrás convertirte en un máster en HTML5. Tenemos cursos básicos y avanzados. Si tienes problemas con la reproducción, verifica la velocidad de tu internet con la herramienta que muestra tu velocidad. Recuerda que mediante Wi-Fi, los resultados son imprecisos. Muchas gracias. Somos Horus.